Karina Oribera, desde el Móvilón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina. Volvimos Jorge, y bueno, la mañana se presenta hermosísima, ha mejorado muchísimo el, lo, lo que es el, el solcito con respecto a lo que era más temprano. Y la música me persigue Jorge, definitivamente tengo que cantar, la música me persigue. Bueno. Esta mañana hacía nota con Jonathan, y bueno, eh, cantaba nada que ver a lo que cantaba Álvaro Pérez Toro. Eh, Jonathan cantaba eh, cumbias, me dijo algo así, sí. estuvo también, y Álvaro lírico. No sé para qué lado ir, para qué lado... Pero la música me persigue, o sea, en algún momento van a tener que escuchar como canto. Bueno, ahora tiene que ser... No, no, no, ah. no para allá. No, me dice, no, no, dice Héctor, <risa> no es así con la cabeza, no. <risa> no, no. Y pone una cara como de dolor. Que no tenga miedo, sí. que no tenga miedo. Yo, yo les dije, los voy a sorprender un día, van a, a escuchar a alguien cantando, ni idea de que voy a hacer yo y qué canto bien. Bueno, ¿Sí? bueno. Vayan preparándonos. Le, le pongo fichas, le pongo fichas. Quédense tranquilo <risa> Ahora ahora vamos a escuchar a Perestol, por favor. Sí, sí, sí, bueno. Eh, eh, seguramente que cantando va a ser mucho más agradable que yo. No lo vamos a hacer cantar. Y que nos cuente de esta muestra de fotografía, fotográfica de aves, que eh, en realidad conocemos esta muestra, hemos seguido también los pasos de la muestra, eh, está en el municipio de Punta del Este, eh, y íbamos hablando fuera de micrófono de los lugares, me iba señalando, estos son de monte, estos no, eh, en fin, ustedes tienen allí imágenes también para ir repasando en nuestras redes, los que han podido acceder, Pero agradecemos a Álvaro porque además se ha, se ha tomado su media hora en el trabajo, o sea que le agradecemos que haya venido a charlar un ratito con nosotros aquí al municipio de Punta del Este y queremos que nos cuentes desde cuándo, eh, qué, qué fecha de nacimiento tiene esta muestra, qué lugares ha recorrido y el por qué hoy se encuentran aquí en el municipio de Punta del Este. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto, y no no no, no lo voy a castigar con ningún grito ni ningún agujero. Ah, no. ah, porque no, no vas a cantar vos tampoco. Ah, bueno, bueno. <risa> no, Bien, no, no No, no, no. No, pobre pobre, pobre <risa> audiencia, no, mejor le hablamos de pajarito. Nos, que, nos quedamos <risa> mirando lo, la, la pintura. Y, lo, no, y no, lo la dije fotografía. Por mí, no sé por Karina. Karina. Ah, <risa> no, no, no hablo por mí, nada más. Bien, bien, bien. Bueno, aquí estamos de vuelta con, con, con Aves en el Este. Y te decía Karina que se vio en una charla por otras cosas, por, por el, de las tantas que hacemos acá con, por Punta del Este, con el municipio y demás. Y hablando con, con Javier, el alcalde, este yo no decía que tenía este espacio como para hacer muestras, yo sí, dije que tenía un buen momento de este justo momento de pandemia, este, un, una actividad, la de observación o turismo de observación de aves o la fotografía de aves que no aglomera, que se hacen espacios abiertos este, y que también hace poco había habido una, una presentación a los diferentes municipios que hizo Adriana Pios de, de justamente del turismo de observación de aves, entonces como que hay una apertura eh, interesante de, de, del municipio, de la intendencia a esto, y dije, bueno, podemos explotar la muestra y el espacio que está acá en el lobby de acceso al municipio, la verdad que queda re lindo para, para, para exponer las fotos, tiene una linda entrada de luz natural, y bueno, acá estamos de vuelta con aves en el este, con, con una selección de, de fotos, que le decía Karina, hay fotos, de aves de, de monte, de pastizal, este, de, de, de humedal playeras, residentes, este, migratorias, nada. Siempre es difícil elegir porque habría tantos para poner, pero bueno, había que poner un poquito de todo y aquí estamos. Álvaro, eh, también eh, lo hablaba con Adrián justamente, a Miros, el otro día en esta presentación de la que hablaban así en Enjoy. Y desde, desde mi punto punto de vista personal, te decía, yo veo que hay muchísimos más aves o diferentes aves que han llegado a nuestro departamento. Y hablábamos también de la posibilidad de este turismo justamente de, de, de avistaje de aves. Es, ¿Es también tu forma de ver de que hay muchos más aves, de que hay especies diferentes que han llegado? Y, y si sabes también, supongo ya has estudiado los porqués. Eh, sí, es cierto que, que, que se da, no, no es exclusivo de este momento, aunque capaz que sin duda hay algunos factores climáticos y también de cosas que han pasado con con el cambio del movimiento y de la actividad de la gente que, que, que sin duda tienen que ver eh, lo que, lo que tiene de interesante esto es que funciona como una especie de comunidad en donde entonces cuando un observador encuentra o sabe de un registro nuevo por supuesto lo comunica o sea lo publica en, en hay páginas específicamente para registrar estos estos encuentros también las propias redes sociales que ayudan y y es como que se, se avisa y entonces ya se publica, se sabe que está, y otros observadores también pueden ir a este justamente a verla, a registrarla, a fotografiarla, y sí, sí, se ha dado, y, y, hay, y hay puntos claves también dentro del país, eh, algunos como por ejemplo en el área de, de Artigas, por saber, de extremo más norte, donde tiene una influencia, digamos, de, de algunas aves que, que normalmente se verían más, más, digamos, por la zona de Misiones y demás que, que a veces se acercan hasta allí. Eh, también está Paso Sentirión, que es para el lado de Cerro Largo, que a veces tiene una influencia por, creo que es la Mata Atlántica la que baja por ahí, entonces algunas sabes que en realidad son más bien de, de, de Dracit, de más al norte a veces llegan algunas especies, Y bueno, y acá en Maldonado tenemos la suerte de, de tener un poco de todo. En Maldonado tenemos mar, tenemos humedal, tenemos arroyo, monte, sierra, pastizal. Entonces es un lugar muy especial dentro del país como para hacer observación y fotografía. de También me gustaría que le cuentes a la audiencia cuánto tiempo puede llevar justamente hacer el seguimiento de alguna de estas aves a la espera de, de la mejor fotografía, el mejor registro. Ah, no, es una actividad que requiere de, de paciencia, dedicación, te tiene que gustar. Y, pero es fantástica, es fantástica pero además como en todo tenés una evolución eh, vos arrancás a veces con algo que puntualmente te gusta después empezás a aprender a saber un poco más y ya descubrís alguna otra especie y ya alguna que no le prestabas atención ahora decís, ah qué interesante como me pasó con las aves playeras por ejemplo que yo, me, me encantaban las que tenían colores estos tipos de montes que son como más llamativas como el fueguero, el cardenal el azulito, todos esos o el naranjero que son recoloridos y vos decís guau, wow, te atrapa presionado, pero después que empezás a aprender las aves playeras con kilómetros o miles de kilómetros que hacen en sus este, migraciones, que se reproducen en el Ártico y de que pues pasan por acá volviendo cuando están, este, digamos, en búsqueda de alimento y después vuelven a irse al norte otra vez a hacer miles de kilómetros, eh, empiezas como a respetar y, y a valorar ese tipo de cosas que son absolutamente increíbles. También eh, está el tema de camuflarse, de tratar de distraerlas para que no reparen en ti y también no le tengan miedo a la cámara. Sí, sí, es cierto. Que tener, ellos le, naturalmente, este por instinto, le, le huyen o le temen a la figura humana. Entonces eso es lo que tienes que tratar de ser desapercibido. Tengo como una especie de túnica toda que me cubre que creo que parezca un arbusto. <risa> Esa la usás para para ir para campo, bosque o montes. Y también eh, mi favorito es el Hidrohide, que con una estructura que hicimos con Diego Rubio, que hicimos de forma casera, que es como con espuma, que la, la cortas como en una U, después eh, la, la forrás con cinta, le, le pones como unos caños y la tela camuflada por arriba, ese es el agujerito para poner la cámara y con eso te metes al agua. Entonces la usas básicamente para que eso flote y tengas donde apoyar el equipo, que no te vean las aves, quedas cubierto con la tela camuflada y vas caminando, a patita por supuesto por el agua. Este, pero no te ven. Entonces la verdad eso es una experiencia eh, increíble porque te mimetizas con el medio, no se dan prácticamente ni cuenta que estás ahí y no solo es el tema del tipo de fotografía que puede ser muy linda, sino que es increíble mezclarte con las aves. Por momentos te sentís como que sos una más... Este, tuve una experiencia fantástica que siempre cuento con los flamencos, que son, son divinos, Y en el Arroyo Maldonado, en el mural del Arroyo Maldonado, había un grupo numeroso y me metí con, con el Hidro High. Me fui acercando despacito, despacito, despacito. En un momento me quedé en medio del grupo, adentro. Entonces, los tenía uno un costado que estaban comiendo, otros que ya se estaban acicalando, que estaban por descansar. Algunos empezaron ya como a dormir. Hay fotos acá que son de, de esa experiencia. Pero, eh, claro, estuve horas ahí. Eh, no, me, no me quería ir porque te sentías como uno más en el medio y esa es una experiencia increíble. Me encanta la pasión con la que habla Álvaro porque no solo me va contando y, y lo va hablando, sino que también va con sus manos tratando de, de situarme en el lugar para que entienda justamente la sensación. Más allá de, no, de, de que ustedes no lo puedan ver, seguramente lo, lo pueden también sentir como lo estoy sintiendo yo. Jorge. Bueno, sí, este, realmente entusiasma el relato y en la medida que vas contando uno le va poniendo imagen a lo que vas contando a lo que vas diciendo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo descubriste tu, tu atractivo específico por eh, por el tema de la fotografía de aves? Mirá, eh, ya hace, hace mucho tiempo que hago fotos, pero encaraba por el lado de, de, de paisajes, uh -huh, de visitas, sí. de vez, eh, incluso en algún momento en algunos medios, revistas o libros llegaron a salir varias fotos mías y de video, pero estábamos enfocados específicamente a eso. Después, interactuando con, con otro fotógrafo con gente amiga, saliendo a sacar fotos y demás, un día me pasó y el click lo hice en Colonia. Eh, fue con un ave que se llama Viudita Gris, que estaba en un alambrado, estaba bajando el sol, ya era puesta de sol mismo, y encontré una imagen que era muy linda porque estaba el tinte anaranjado de, de la puesta de sol, había un caballo, unos fargos atrás, y en realidad le, la Viudita Gris estaba delante como molestándome en la foto. No era el objetivo primero, pero cuando la vi, dije ¡qué linda escena! En realidad me tengo que enfocar en la viudita y el fondo es parte de la composición de la foto, no es lo principal. Y ahí hice esa foto que me fascinó este y creo que ahí fue cuando hice el clic con las aves. O sea, ya les sacaba ocasionalmente alguna que otra, pero no era algo que especialmente me interesara ni sabía la cantidad que teníamos. Como siempre digo, esto te implica aprender a mirar. O sea, las especies que están acá son especies que cualquiera las puede ver o las puede encontrar en alguna salida este, al campo, a la a la laguna o por algún jardín de acá nomás de las casas. Pero lo que pasa es que al no saber ver, no, no lo está buscando, entonces pasa desapercibido a la vista. Hay que aprender a mirar. Bien, gracias por esta interesante charla y felicitaciones por esta pasión gracias a ustedes, este, a Karina y a Aston por siempre acompañarnos, apoyar y discutir todo lo que hacemos. Un placer realmente. Gracias, muy amable. Me, me quedo con esa frase, hay que aprender a mirar. Gracias, sí, pues Ramos, Jorge. Nos encontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. chau.